Bueno, antes de comenzar con el programa, tenemos que confirmar que la audiencia no sea un robot, ¿sí? Así que a ver si empezamos por ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Disca en 1 en caso de que haya una bicicleta en las siguientes imágenes, por favor. Primera foto, les cuento. Es muy rara, no se entiende bien, pero tiene algo que puede llegar a ser una rueda de bicicleta. Marquen 1 si hay una bicicleta, marquen 2 si no hay una bicicleta foto Esta vez eh, es más rara aún Parece ser un rallador de queso O quizás es la masa de la bicicleta Disque 1 si hay una bicicleta O disque 2 si no hay una bicicleta en esa imagen ¡Pup! Confirmado, usted es un robot Ahora sí, puede escuchar el programa Adelante Nacho con la cortina Disque 1 si en la imagen hay una cortina diía le hacemos con qui al parlante radio -diversión. mis hijos están con el padre mis hijos están con el padre Buenas noches, muy buenos días, acá estamos nuevamente en Radio La Retaguardia, en vivo, haciendo Mis Hijos Están con el Padre, a continuación de un nuevo programa que ha llegado a La Retaguardia. Silvio, no sé si estabas al tanto. Viernes Culturales acaba de terminar gracias a Mara y a Nico, que incluso anunciaron este programa. ¡Ah, qué deferencia! Muchas gracias, Nico Russo y eh, la otra chica que, me acuerdo, tengo mala memoria para los flyers. Y además de en la retaguardia nos estás escuchando en Radio Vajuna de Bernal 94.7 como desde hace un montón de años, Silvio. Oh, no me alcanzan los muñones del dedo para contar Y también mañana a las 12 del mediodía AM 690 K24, una radio como a vos te gusta. A las 12 del mediodía. Hoy vamos a estar contando de toda la información que no necesitabas para empezar el día con toda la energía. Por ejemplo, Silvio, no sé si te enteraste lo que dijo la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires acerca de las contagiaciones que hay en las escuelas. entre algo de las secueladas igual es como una tentación criticarle esas cosas no porque uno también se equivoca palabras y no es lo peor que hacen el, el daño que le está haciendo al mundo a esta gente no es equivocarse contagios por contagiaciones pero bueno igual siendo ministra debería saber esa palabra tal vez Y sin dar más vueltas Ya nos metemos de lleno En el programa Nico Rosales diría Ponemos primera y arrancamos Vamos con algún separador Mientras la productora nos explica Qué sigue en el programa Che, me patina la embriague Mis hijos están con el padre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 tro operador técnico Neto Álvarez seguimos en Mis Hijos están con el padre Fue portada de Clarín Braulio Domínguez <ríe> Qué cosa fue, fue portada, de... portada de Clarín Nacho Álvarez Parece que el Agronomía el enorme predio corredor biológico que une los barrios de Agronomía, Chacarita y Colegiales verdadero pulmón verde Y para chuchas Hola, qué tal, Silvio ¿Cómo te va? Buen día. Te agradezco el espacio, sabes Mi nombre es Sebastián, pertenezco al Movimiento Agronomía Abierta. Eh, somos un grupo de vecinos eh, autogestionados de la Comuna 15 que nos organizamos con el plan de visibilizar y difundir la problemática de, de tener el tercer pulmón de la capital federal anegado al paso por una decisión unilateral de la Universidad de Buenos Aires, eh, Facultad de Veterinaria y Facultad de Agronomía. El conflicto radica que ellos son titulares del predio por un decreto presidencial de un gobierno de, del gobierno de Guido Acéfalo... y se hicieron de la titularidad de una urbanización Parque que fue nacida ...como el Parque Central de la Capital Federal. Ya hace décadas vienen perimetrando y atropellando... ...los derechos de los vecinos sobre el predio... Eh, al, al, ...al caso extremo del 2020... ...donde en plena pandemia mundial... ...en vez de solidarizarse con la comunidad... ...y permitirnos el ingreso para el esparcimiento... ...lo mantienen cerrado... Eh, con una lógica de country privado acusando que ese es su campus universitario. El conflicto radica en que la universidad está sobrada y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace la vista gorda y no ejecuta su poder de policía eh, para respetar y el derecho de todos eh, los ciudadanos que usamos el parque diariamente, ¿no? Que lo usábamos todos los días hasta hasta que la hasta que la universidad lo cerró. El asunto es que ya hace décadas nos vienen quitando el parque, perimetrándolo nombre de la educación y dejando cada vez menos espacios. La universidad de eh, de veterinarias creo que hace ya una década que cierra la parte de ellos y no la abre a la comunidad. En el 2018 Cerraron eh, la mayoría de los accesos al predio, quitándonos a todos los vecinos eh, la conectividad entre los barrios, ¿verdad? Son como siete barrios, Agronomía, Villa Purredón, Parque Chas, Villa Ortúzar, Paternal, Villa del Parque. Eh, creo que es muy grave y a nosotros no nos quedó otra que intentar visibilizar el problema, ya que Por sistema judicial, la UBA, al, al ser la, la que otorga los títulos de la mayoría de los abogados, jueces que operan en el sistema judicial argentino, tiene un lobby muy grande a la hora de demandar y de accionar contra ellos y contra sus ilegalidades y atropellos. Entonces, no nos queda otra que difundir, no nos queda otra que invitar a los vecinos a que participen del reclamo porque necesitamos masa crítica que, que de verdad se plante frente a este atropello y exija eh, la apertura del parque agronomía y su libre circulación eh, sobre el mismo. Hoy, mañana y para siempre, que nunca más nos atropellen con con estas irresponsabilidades que, que quedan expuestas mucho más en un mundo en plena pandemia mundial. sí Creo que es muy burdo y muy eh, violento lo que hizo eh, lo, lo que viene haciendo la Universidad de Buenos Aires y ya es hora que la sociedad en su conjunto hable de esto y reclame el tercer pulmón verde de la capital federal. Muchas gracias Silvio por el espacio. Eh, te mando un gran abrazo. Mi nombre es Sebastián Álvarez Sansone. Soy vecino del barrio Agronomía. Lo que hay que saber si te, si te detienen. Si te detienen, la policía tiene obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, un abogado o una persona de tu confianza. También deben decirte a vos o a quien pregunte por vos si la detención es porque te acusan de un delito, de una falta o contravención o para identificarte, o para averiguar tus antecedentes. Si te, si te deciden... Si te paran para control, no te pueden retener el DNI. No te pueden esposar, ni sacarte fotos, ni exhibirte ante otras personas. Un médico tiene que revisarte al entrar y salir de la comisaría, para certificar que no te hayan golpeado. Tenés derecho a negarte a que te extraigan sangre. Aunque podés negarte, espera declarar ante un juez o un fiscal luego de recibir asesoramiento por un profesional. si te si te, decide. Decide. si te quitan las pertenencias, que te hagan un recibo en el que se detalle lo que te sacaron. Si estás con niños o niñas, antes de trasladarte, la policía te tiene que permitir dejarlos con alguien de confianza. Ellos esperan de nosotros dos actitudes, que temblemos de miedo o que nos descoloquemos. En cualquier situación, su poder crece. Sí te es importante pararse frente al policía, en la calle o en la comisaría. Hablar con firmeza y seguridad, con frases completas, mirando a los ojos, porque así los descolocamos. Manual del Detenido Sindicato de Trabajadores Judiciales Citraju sí Bien, escuchamos entonces hace un ratito el testimonio de Sebastián Álvarez Sansoe sobre agronomía. ¿Qué cosa? ¿De a poco lo fueron cortando, cortando, cortando? Recuerdo una vez, Silvio, que tuvimos que dar toda una vuelta porque ya no estaba habilitado el paso de la Facultad de Veterinaria hacia la de agronomía. Es que incluso un policía nos advirtió que no entráramos solo por ese lugar como advierte tantas cosas hoy en día la policía ¿Sí? se entrecorta todo silvio no entendemos como lo que está diciendo pero de, y nos ha llegado otro audio catarata verdadera avalan y... ya de silvio, silvio no, no se entendió nada De catarata entendió nada más. Bien, acá quedo a cargo del programa dado que el piloto oficial se fue al baño. A continuación tenemos otro audio, en este caso de Agustín del colectivo Reciclador. Invitando a una actividad, ustedes saben, Carlos Briganti. de Una de las personas que más ha hecho por las huertas en la ciudad de Buenos Aires. ...con muchísima eh, actitud activa... ...porque a muchos nos gustan las huertas... ...pero lo que ha hecho Carlos Briganti... ...es activar un montón... ...tanto en su casa como fuera de su casa... ...en las veredas... ...dando mano a otras huertas comunitarias... Eh, ...realmente interesante... Eh, ...y profundo... ...el trabajo que está haciendo él... ...y el colectivo reciclador... ...porque no es solo Carlos Briganti... ...y acá tenemos... El anuncio de Agustín De este colectivo, el colectivo reciclador Una actividad que va a durar varios días Y que empieza el sábado 17 Adelante Operador Hola a todos y todos Estamos En breve, a punto de arrancar ya mañana, sábado, 17 de 10 a 13 horas. Es la abierta al público, a todas y todos, a quien desee aprender sobre huerta urbana agroecológica. Se está dando la inauguración y el primer día de clases en, en el día de mañana, vía, vía virtualidad, dadas las restricciones sanitarias, en, eh, bueno, en el link que le dejamos acá, que es esto eh, a través de de Instagram van a pasar, a través de YouTube, de todas las redes sociales, se va a pasar la, la primer eh, clase de la Escuela de Huerta Agroecológica Urbana. este esta, Estos talleres va a ser dictado por el reciclador urbano, Carlos Briganti, y el colectivo reciclador va a estar atrás de para todo lo que es eh, material bibliográfico y demás de seguimiento. Son 16 clases, están más que bienvenidas y bienvenidos a participar, a ser parte y aprender todo lo necesario para tener um, el, el conocimiento necesario Necesario para llevar adelante una huerta agroecológica urbana y compostaje, reciclaje, reutilización, biopreparados, bueno, todo lo necesario para tener un autodestecimiento en plena urbanidad. Así que gracias por el espacio y bueno, los esperamos. Everybody moving round and round I don't care and I don't eat I don't eat no meat And I civilize a like sip that's in Ronald Reagan's pura escara blanca que no tengo quien me espere nadie extraña mi retardo y para pensar mí, si Elvira el verano, que íbamos ahí, te acordás que te llevaba a ver las Angus la exposición rural que íbamos con los nietos a la exposición del juguete también y bueno ahora tuvimos que ir a vacunarnos como si fuera una expo Covid, qué sé yo y <ríe> ¿Qué tal, Jorge? Soy Octavio Pentrelli, candidato a comunero por Comuna 7 por 3 ocasiones y recientemente vacunado con su señora. No tienen igual suerte, parecen. Según convoca el amigo Pedro Ireneo Ávalos de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país, la exige directamente al ministro Quirós... La discapacidad exige vacuna para el COVID. Así es, este viernes 9 de abril a las 11 horas en Monasterio 480 y Amancio el Corta, en Cava, la labor fecunda de Pedro Ireneo Ábalos no tiene descanso. Pero mejor que lo explique el mismísimo Pedro Ireneo Ábalos. Las personas con discapacidad que tienen certificado único Son consideradas personas de riesgo Desde los inicios de la pandemia Por ejemplo Por la resolución 627 Del Ministerio de Salud Del año 2020 No impera el mismo criterio Cuando se asigna la prioridad Para vacunarlas Resulta urgente Revisar esa decisión E incluir a las personas con discapacidad en los sectores priorizados. No te Ya se cuando iba contando feliz. Quedó desactualizado este audio porque era para la semana pasada en realidad. Pero bueno, el reclamo de las personas con discapacidad en la voz de Ábalos siempre sigue vigente. Salvia Marcela pa' que mejor remedio no hallo? Arasá, cola de caballo pa' riñones y vejiga Recetas de la Doctora Salvia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 Llegan más mensajes de los oyentes y ya la producción está trabajando. ¿eh? Posible entrevista, la próxima emisión, la historia de la Escuela José Bonifacio y Ensenada, en plena ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con los árboles que plantaron en la jornada de Plantamos Memoria por el 24 de marzo? Inseguridad con los árboles de Plantamos Memoria, aparentemente hubo hurto de... Árboles sembrados por la escuela Ampliaremos la próxima emisión Porque ahora vamos con otra deuda Que teníamos de la semana pasada ¿De qué se trata, Silvio? ¿Algo del fracking, acaso? Sí, me dice que sí, Silvio Pero no lo podemos ver Porque está hablando con lenguaje de señas Tenemos un audio Del Observatorio Petrolero Sur Adelante Operador Nacho, por favor vender fracking para el señor Burns porque jamás había sido ascendido una vez pensé que sí pero era un despido con palabras rimbombantes así que juzguenme cuanto quieran yo te estoy juzgando bien sigue juzgando juzga juzga juzga juzga juzga juzga juzga juzga juzga juzga juzga juzga juzga juzga juzga bombeando dinero del fracking es una explosión de gas y dinero el señor Burns es un vampiro que succiona la sangre de esta ciudad La matriz energética argentina depende en un 90% del consumo de hidrocarburos. Los procesos poco transparentes de decisión y apropiación se encuentran fuertemente centralizados y privatizados. El Observatorio Petrolero del Sur, más conocido como OBSUR, trabaja las acuciantes problemáticas de energía, ambiente y derechos colectivos con un abordaje holístico. Vamos a escuchar a uno de sus referentes, Fernando Cabrera, ...con la delicada situación ambiental... ...que está viviendo la localidad de Allén... ...en la provincia de Río Negro. Allén es una localidad a la vera del Río Negro... ...en el Alto Valle del Río Negro... ...una localidad donde se festeja... ...la Fiesta Nacional de la Pera... ...que históricamente desde... ...del principio del siglo pasado... ...se dedicó... ...a la fruticultura... ...y que desde principios de, de esta década, a partir del 2010, 2011, 2012, empezó a explotar eh, hidrocarburos no convencionales, es decir, gas mediante la técnica del fracking, la empresa ipf en la misma zona donde hay Chagras, por lo tanto se da una competencia por el suelo y por el ambiente de, entre las petroleras, entre ipf y la histórica producción frutícola de la región. Hay unos 200 pozos ya realizados en esta etapa. Y si bien no hay mucha población, es una población más bien rural, han, hay distintos pequeños barrios y que han, y localizaciones que han tenido algunos debates en torno a la explotación. Uno de ellos es un pequeño barrio, se llama Calle Ciega 10, donde en un recorte de chacra, es decir, una zona que no era de ninguno de los propietarios la tierra rural, se asentaron una serie de familias, unas 15 familias, y donde a pocos metros de su casa hay dos grandes locaciones, fundamentalmente una que desde que empezó a realizarse tuvo explotó dos veces, tuvo frenada por reacciones judiciales, hay una causa vinculada con esa locación puntual, pero bueno, básicamente la cercanía con los pozos es lo que atribuyen los vecinos como causante de distintas dolencias y enfermedades en distintas personas, pero lo que ocurrió recientemente es que en dos en niños de, de, de ese barrio empezó a aparecer un extraño, una extraña enfermedad, una extraña dolencia, como una especie de sarpullido para decirlo rápidamente, raro en la piel y que los médicos del hospital de la localidad de Allen no pudieron determinar el origen y bueno es otra razón más para decir para que los vecinos sostengan que es justamente la explotación la que le está generando afección ellos vinculan básicamente eh, la cuestión de las emisiones y de las quemas de, de gas como el causante de dolencia esto sería algo más en la piel pero también respiratoria y otro tipo por eso vienen como intentando reclamar y visibilizar la situación denunciando la, la presencia de de los pozos, de la actividad petrolera, eh, que ya decía recién, estuvo frenado un tiempo por la justicia, después ese ese freno venció y volvieron a explotar, y bueno, estamos en etapa nuevamente donde en esa área, en Allen, empieza a aparecer de nuevo grandes torres perforadoras para hacer fracking, eh, que hay que ver cómo se desarrolla esta nueva etapa, pero en principio los vecinos vuelven a ver las torres y vuelven a sentirse o a ver, tener dolencia en el cuerpo por lo cual genera este tipo de, de relaciones causales. El Observatorio Petrolero Sur Y de paso, cañazo Braulio, recomendamos El libro, el fracking Una historia contada Por el Conde Drácula De Pachamamita Libros Sí, muy del autor divertido. Martín Crespi Gran autor de libros infantiles Así es Divertido, aleccionador y potente Relato para las niñeces Sí, muy, muy ideologizado Para mi gusto, ¿eh? para mí Muy ideologizado Debería ser mejor una historia de niños, qué sé yo, el Conde Drácula, algún fantasma que aparezca y listo. ¿Por qué tenés que andar ya metiendo el fracking, los hidrocarburos? No, eso, eso a mí no me cierra. Habilitamos una línea 0800 para denunciar estos casos de ideologización. 0800 fracking. Y continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. Recientemente, hora a hora, hay novedades, lamentablemente, de lo que está sucediendo en Catamarca. La promesa de la minería, la eterna promesa de la minería de que va a traer progreso. Y Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres. Y tenemos entonces el audio de Agustina, que es breve pero nos pone un poco en tema de lo que está sucediendo. Mi nombre es Ana Belén Castro, pero me conocen por Agustina y me identifico con ese nombre, catamarqueña nativa, madre de una niña de 4 años, trabajadora de dependiente del Estado, docente universitaria. Yo soy Licenciada en Trabajo Social, eh, miembro del Colectivo de Ecología Política del Sur de Catamarca y comprometida con las causas ambientales de nuestra provincia y de nuestro territorios La minería en nuestro territorio está avanzando sin preguntar, desde hace muchos años, sin licencia social. Viene socavando nuestras tierras, nuestros cuerpos, nuestras emociones. Los hechos acontecidos en Andalgalá en los últimos tiempos muestran la indolencia repetitiva de las clases dirigentes ante los pedidos comunitarios y causan indignación por no ser escuchados. Desde el 10 de abril se vienen sucediendo dolorosos hechos de persecución y arresto de compañeros que estuvieron y están poniendo el cuerpo a la lucha contra la extraactividad. Lo que nos preocupa sobrehumanamente es la militarización de nuestros territorios mediante el allanamiento, el arresto de personas que estuvieron sosteniendo los bloqueos del ingreso de camiones y máquinas por los caminos que llevan a la mina. No se sabe qué delito se le imputa, pero personal militarizado, encapuchado, a cara cubierta, los detienen y los trasladan. En Andalgalá y en la provincia capital de Catamarca, desde distintas organizaciones y espacios, se vienen organizando difusiones y concientización acerca de la consecuencia de la actividad minera que deja profundos eh, daños ambientales, socioambientales, por un rédito económico ínfimo. Son más de 20.000 firmas que están en un petitorio en el cual se oponen a estas prácticas de vaciamiento de los territorios. Estamos convencidos que ni la persecución ni las campañas de desprestigio hacia las personas que ponen el cuerpo en la lucha diaria contra la megaminería van a silenciar el grito de lucha sostenido que vienen haciendo con más de 584 caminatas contra estos procesos extractivos de la minería En Andagala específicamente, pero en toda la provincia de Catamarca. Agostino es titular de la Cátedra de Ética y Deontología de la Universidad Nacional de Catamarca. Bueno, se puede seguir en las redes a la Asamblea El Algarrobo que viene dando batalla hace muchos años y que ahora tiene a varios compañeros detenidos, compañeros y compañeras detenidos. Y hay una nota muy interesante que recomiendo en el periódico Virginia Bolten sobre el tema, que analiza cómo fue militarizada la zona, Andalgalá y alrededores con la excusa de la pandemia, para, bueno, custodiar que la gente no ande, que no se contagie, pero bueno, esto coincide con la persecución y el intento de reactivar estos proyectos mineros como Agua Rica, que el pueblo eh, rechaza. Y qué similar, Braulio, lo hablábamos con Agostina, off the record WhatsApp, el hecho de la militarización también de... De las áreas eh, del fracking, protegidas para la, la extracción del fracking. Me encantan los off de récord, cada que mi, un periodista dice que tiene un off de récord. Realización encubierta, ¿no? Esto que menciona Agustina, de casi para policiales con, la, con los pasos de años. Y... Sí, circularon imágenes también, ¿no? De... De cómo estaban entrando maquinaria medio ahí a las escondidas para reactivar Agua Rica. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el mundo que nos toca y por suerte está la asamblea de alga robo dando batalla y se puede difundir y participar al menos desde las redes, al menos virtualmente. Sábado 17 de abril, 18 horas caminata por la vida. Eso es lo que nos estaba invitando recién Agostina. ¡Qué cosa la minería, eh! ¡Bajón! Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Y tenemos también malas noticias de la provincia de Córdoba. Claro que sí, porque las malas noticias no terminan en una provincia o en una ciudad, sino que se extienden. Y en este caso llega Galileo Geraer para contarnos las consecuencias. De los incendios en las aves Hola, mi nombre es Galileo Geraert Soy guía de avistaje de aves en el Valle de Calamuchita He trabajado para los pueblos de Villa Ciudad Parque, Los Reartes, Villa Genove de Grano, entre otros Y además estudio ciencias biológicas en la Universidad Nacional de Córdoba efectos que causaron los incendios en las aves para responder esto primero me gustaría hacer una introducción sobre la relación entre las aves y los árboles como sabrán no todos los árboles son nativos eh, hay mucha cantidad de árboles exóticos que quiere decir que no son propios de esta zona por ejemplo nosotros en el valle de calamuchita tenemos un problema que es que hay mucha cantidad de árboles exóticos, ya sea el acacio negro, el pino, el grateus entre otros. ¿Y esto en qué afecta a las aves? Bueno, por ejemplo, la lora o la cotorra es una ave muy abundante, y esto se debe a la presencia de estos árboles exóticos, ya que han podido adaptarse a este tipo de árbol, anidar a grandes alturas y aparte usando la espina del acasio negro que es una espina mucho más grande a la del espinillo o a la del garro entonces al estar a gran altura no llegan los depredadores y al tener una espina grande pueden construir su nido más fácil y más rápido entonces sin depredadores y con un nido mucho más fuerte eh... Estas aves se reproducen en más cantidad de lo normal Por eso es que hay tantos Lo mismo pasa con la paloma La paloma es una ave que se ha adaptado muy bien a todo tipo de ambiente O sea, vos tenés una columna, va llanida una paloma Tenés un, una maceta en, en el balcón, va una paloma llanida Entonces todo este tipo de aves se han adaptado muy bien al, a esta, oh, estas modificaciones en los ambientes Por eso es que hay tantas Pero otras aves no han podido adaptarse y solo se alimentan de árboles nativos, solo anidan en árboles nativos. Entonces, al haber una disminución de este, de este tipo de bosque, estas aves también, como consecuencia, disminuyen. Porque ya no encuentran donde anidar, no encuentran donde alimentarse. me morí, sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal? Y seguí cantando. Cantando al sol. Y seguí cantando. Cantando al sol. Cuántas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando. Estábamos escuchando a Nación Ekeko con un remix de La Cigarra. Seguí locutando. Silvio, ¿estás hablando y no te escuchamos o no estás hablando? Seguí locutando. <ríe> Gracias Silvio Florio con todo el humor cordobés que sabemos que tiene 70% de humor y 30% de consonantes. El hoyo yo alto. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y llega mensaje de los oyentes. ¿Quién nos escribe, Bien, Silvio? Rápido. Nos escribe Javier Sousa de la red Rapal. ¿Tenés el mismo WhatsApp que yo? <ríe> no, a mí no me lo mandó esta vez Se ve que, que estás en una lista selecta Bueno, bueno, bueno Entonces voy a proceder a leerlo Como quien dice voy a tomar un café Y va a hacerlo Desde Rapal Javier souza nos escribe Basta de represión en Andalgalá Desde la red de acción emplaguicidas Y sus alternativas de Argentina Solicitamos el cese De la persecución de los dirigentes sociales Y la inmediata liberación de los 11 amigos detenidos por llevar adelante acciones en defensa del derecho de vivir dignamente en nuestros territorios. Muchas gracias, Javier Souza una persona de bien, una persona referente de la agroecología y que siempre nos responde cuando lo molestamos a las 3 de la mañana pidiéndole audios o pidiéndole 50 pesos para comprar un vino, que también hay que decirlo. Y ahora el tema candente de las últimas horas, de los últimos días. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Se cierran? ¿Se abren? ¡Qué bajón, ¿no? Al final todo la termina siendo... La papa caliente. Todo termina siendo, más que nada, de eh, defender una postura por quien la enarbola más que pensar en la vida y en el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Un tema para Una cosa para señalar, el argumento de la ciudad es, no hay contagios en los colegios, pero eh, que haya escuelas abiertas implica que también colapsen los medios de transporte, que mucha gente se movilice, tanto gente que trabaja como gente que estudia en los colegios. Así que no es solo eso. Sobre el tema, Pablo Césarón y de Cooperadores en Movimiento, hoy enunciaba lo siguiente... más allá que sí, yo, con el colectivo cooperador ese movimiento, venimos articulando distintos colectivos educativos en Cava desde hace varios meses. Estudiantes, familias, cooperadoras, colectivos vacantes, organizaciones sociales. ¿Y qué veníamos notando? Porque quizás, a diferencia con muchos de los funcionarios del gobierno de la ciudad, que no recorren las escuelas, que nosotros sí las recorremos las escuelas, Y conocemos cómo están las escuelas. ¿De que veníamos notando? Bueno, por un lado, esto que, que dijo el presidente hoy, ayer también, la mayor cantidad de contagios de los jóvenes, desde que volvieron a las clases presenciales. Lo vemos todos cuando, eh, al horario de entrada o a las colas en las pragas de colectivos, ¿no? Por ejemplo, como se ha recargado público. Nota también que los últimos días... Menos estudiantes han ido a la escuela por temor de la familia. El aumento de los contagios ha aumentado el ausentismo en las escuelas porque hay familias que han decidido no mandar a sus hijos a la escuela. Y después otra cosa que notamos claramente, y que también lo han dicho los sindicatos, es que la presencialidad viene funcionando con muchísimas dificultades. Esto una semana sí, una semana no, días sí, menos horas, está claro que esas cuatro horas, la ministra al principio no se está cumpliendo, no se está haciendo, es imposible, porque acá se suma otro elemento más, los problemas de dirigio que tienen muchas escuelas y la falta de artículos de limpieza y higiene que también sucede en muchísimas escuelas. Por ahora las cooperadoras están resolviéndolo, no sabemos hasta cuándo. ¿Qué hacen mientras tanto, Soledad Cuña más allá de a los medios? Poco, porque ha bajado el presupuesto educativo, porque no le mandan los subsidios a las cooperadoras, porque no está resolviendo el tema virtual. Todos los chicos están hoy en su casa, antes de esta suspensión, no están recibiendo, porque no hay la política del, del Ministerio de Educación para la, resolver la virtualidad. Que esto implicaría más computadoras y conectividad, que implicaría seguramente más docentes, que significaría tener un plan, que evidentemente la ciudad no le ocurre. Esto es lo primero ahora que tendrá que resolver el gobierno de la ciudad. Tiene que resolver estos 15 días ¿Eh? las computadoras y conectividad que faltan, que tener un plan claro para que los estudiantes reciban ese día, los elementos a través de las distintas escuelas. La verdad, como dijo Tati, no se entiende por qué la RETA y de acuña o sí se entiende, han, han desatado las medidas justas que tomó la Nación. No sé qué está esperando, la verdad que no sé qué está esperando la RETA, que mueran muchos más docentes, estudiantes y auxiliares, y recién ahí cerrar las escuelas, es incomprensible, es repudiable y rechazamos totalmente la conferencia de prensa de la RETA y todas las medidas que vienen anunciando eh, tanto la RETA como la solidaridad Y lógicamente apoyamos la medida que ha tomado el Gobierno Nacional, ha tomado Alberto, que tiene el respaldo total de las cooperadoras en movimiento y de un montón de cooperadoras y de familia. Está claro que la prioridad hoy es cuidar la salud. Hoy es esa la prioridad. Todos queremos la vuelta presencial la vuelta presencial tendrá que darse en un momento con menor contacto en cada y con mejores condiciones de seguridad en cada una de las empresas. Muchas gracias. Pablo Césarón y de Cooperadores en Movimiento. Y no está de más recordar que a fines de 2018, los últimos días de diciembre de 2018, el gobierno de la ciudad había dispuesto el cierre de varias escuelas nocturnas en la ciudad de Buenos Aires así que esto de que les preocupa la educación no les creo para nada es verdad que no es lo mismo tener clase en persona que desde casa con un celular o con la poca tecnología que pueda tener uno pero que a la reta y su gente les interesa la educación es muy fácil de darse cuenta que es falso bueno Eh, dar de baja al programa Conectar Igualdad Cuando fuera un gobierno nacional ¿Qué le vamos a hacer? Se nos acaba el programa Silvio Florio Esto es el cierre De Mis hijos están con el padre Mientras Oscar Alemán Canta Bésame mucho La famosa cortina de cierre de este programa Nos encontramos la semana que viene Muchas gracias Silvio Muchas gracias a todas las radios que nos transmiten Muchas gracias a Nacho Suele decirse Operador Estrella Al Operador No sé por qué Porque a los locutores no le decimos Silvio, Locutor Estrella El Operador como que se le quiere ahí no sé Realzar de alguna manera Así que muchas gracias Nacho Por estar ahí minuto a minuto con todos los reclamos que te hacemos de poner un audio, no, mejor pone otro, no, mejor sacalo, no, mejor hace otra cosa. Nos encontramos la semana que viene. Pésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera tan tarde la última vez. es la última vez. Pero pésame. No. empieza empezaré mucho morochazo. Nada, nada, tengo miedo perderte, perderte otra vez. No va más. <música>